Carla es italiana. Ahora está en Madrid para perfeccionar su español, pero no conoce la ciudad. Está delante de su casa y habla con Enrique, su vecino. Hola, Carla. Hola, Enrique. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Sí, ya sabes. Soy nueva aquí y no tengo ni idea cómo ir. ¿Desde cuándo estás exactamente en Madrid? Pues hace solo una semana. ¿Te ayudo? Sí, pues... ¿Cómo tengo que ir a mi escuela de idiomas? Es que siempre voy en coche con mi amiga Luisa. Oh, es muy fácil. Tienes que ir todo recto hasta la parada del autobús 27. ¿Está lejos la parada? No, qué va. Está aquí mismo, en la esquina. Como este autobús sale con bastante frecuencia, siempre hay que esperar poco. ¿Y dónde compro los billetes? ¿No tienes abono? No, todavía no tengo. Entonces subes al autobús y compras el billete. Tienes que ir dos paradas hasta la terminal del autobús y bajar para cambiar al metro. Esta es la estación de metro Plaza de Castilla. ¿Me sigues? Claro, claro. Si coges el metro, llegas a la escuela en diez minutos. Tienes que ir solo una parada y bajar en Cuzco. La verdad es que no me gusta ir en metro. ¿Puedo ir a pie? Sí, claro. Entonces, al bajar del autobús, tienes que girar y dar la vuelta a la plaza. Llegas al Paseo de la Castellana. Ajá, sí. Vas todo recto hasta la primera boca calle, cruzas y doblas a la derecha. La escuela está allí, entre una farmacia y una carnicería. Yo también tengo que ir hacia la misma dirección. Te acompaño. Podemos ir juntos. Gracias. Muy amable de tu parte.